Cuando nos íbamos ayer, el gobierno provincial había hecho dos alternativas、sí. eh, de mejora del salario、uh -huh. en la mesa paritaria. n o aceptamos. ¿Pero vos estás ahí también? No, pero yo me, hago, yo me, me siento parte de, siempre. Cuando de, ¿Pero parte de qué? De, de las negociaciones. ¿De las negociaciones, pero de, no? De las paritarias. Pero parte es decir, un, ¿qué parte? Yo, ¿Una no, parte o la otra no parte? No aceptamos. No aceptamos.、Eh, a las 12 y 20. La intersindical dijo que no aceptaba la oferta, pero fue más、eh, picante todavía la negociación、eh, con la docencia.、Eh, la situación con la intersindical quedó en encontrarse en un futuro cuarto intermedio en los próximos días, donde van a. No, no está exacta la fecha, hay dos días、uh -huh. posibles, donde van a resolver este, cómo sigue. La intersindical pide un mínimo para quien ingresa a laburar a la provincia de 1.300.000 pesos. El gobierno. Ayer explicamos la oferta. Hay, hay dos alternativas. Una con un incremento por encima de la inflación, es decir, más allá de, lo, de la cláusula gatillo, con la inflación que diga el INDEC. El gobierno propone incrementar eso un 2% o un 1,57 según quien saque la cuenta, porque tienen en cuenta distintas、claro. cosas. O una suma fija de 50 mil pesos que、eh, beneficiaría a las categorías más bajas. Pero no, pero que no, no es remunerativa o sí. Claro, no. Eh, eh, bueno, eh, eso lo puso en las manos de la intersindical para r e s o l v e n cualquiera, en、mm. esta o esta. Ofrecemos、claro. esto. La intersindical rechazó eso por insuficiente y van a seguir conversando. Pero en, en el, la paritaria docente, lo que pasó fue que Utelpa cerró la puerta porque el gobierno quería pasar el cuarto intermedio, como de hecho pasó、eh, con Amet, que es el otro gremio que interviene en la paritaria. Para una fecha posterior al inicio de clases. UTELPA lo que quería es que esta misma semana, antes de que empiecen las clases, hubiera una oferta concreta, una definición. Una definición. No, no la hubo. Nos lo explica Claudia Calderón, que es secretaria de prensa de UTELPA. A ver, te escuchamos, Claudia. Bueno, respecto de la paritaria provincial, nosotros lo que tenemos para informar es algo que los compañeros ya estaban en conocimiento y tiene que ver con la necesidad de llevar una respuesta. Antes del inicio del ciclo electivo, tal cual lo votó el Congreso Extraordinario de la u t e l p a el año pasado. Nosotros acarreamos un conflicto con varias demandas y, y, bueno, la expectativa de esta mesa era poderle dar una respuesta, aunque sea parcial, a esas demandas. Nosotros reconocemos que el Ejecutivo Provincial hizo el esfuerzo de presentar una pauta, no desconocemos. El contexto nacional, pero bueno, la respuesta tenía que ser. Nosotros lo que pedimos en ese momento, por eso pasamos a un cuarto intermedio un poco extenso, tenía que ver justamente con la posibilidad de que la mejora de la propuesta, tal cual el Ejecutivo se comprometió, una vez que nosotros las declaramos i n s u f i c i e n t e a las dos propuestas, era de mejorarla. Ellos proponían pasar a un cuarto intermedio para el cuatro, por cuestiones que atienden a, a, a la política presupuestaria y a lo que tiene que ver con, con las finanzas. De las provincias con la recaudación puntualmente, y nuestra postura tiene que ver con、eh, responder a lo, que el, a lo que el Congreso de la UTELPA había votado, que era un paro de no inicio en caso de no tener respuestas. Nosotros, respecto de la demanda de la propuesta que tenemos,、eh, lo que observamos mayoritariamente era、eh, la necesidad de mejorarla. Nosotros estábamos pidiendo bueno, una suma mayor, una suma. Eh, que pudiera paliar un poco más la situación de los compañeros y compañeras, sobre todo que fuera el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, porque tampoco es tan sencillo hablar del salario de las y los docentes, porque no todos ganamos lo mismo.、Eh, bueno, la composición del recibo d e sueldo de un docente tiene、eh, bastantes particularidades propias de nuestro puesto de trabajo, por lo tanto,、eh, no impacta de la misma manera y eso nos lleva un tiempo y un análisis. Un poco más,、eh, más puntual. No había en esas propuestas una respuesta, aunque sea un principio de respuesta al tema de jornada completa y escuelas hogares, que es estrictamente salarial. Nosotros venimos insistiendo desde fines del 2024 con este tema y bueno, fue un, una demanda de todo 2025. Por eso también nos parecía importante poder resolverla o poder tener un principio de, de solución para este sector antes del inicio del ciclo l e c t i v o Eso pasó en el plano provincial y después hay un pliego de, de demandas que nosotros las tenemos que ir trabajando. Sabemos que no se pueden lograr todas、eh, de la noche a la mañana. Algunas tienen más prioridad que otras y las hemos venido manifestando desde el año pasado. Además de esta situación, por supuesto, la docencia enfrenta、eh, una cuestión nacional. El gremio nacional, la confederación, la CETERA, resolvió un paro.、Eh, Ese paro va a hacer que el lunes no comiencen las clases. Eh, en distintas provincias, pero tampoco en La Pampa.、Eh, ahora Claudia Calderón no, nos explica que es un paro de alcance nacional, pero también provincial. Es decir, es un reclamo el que se hará este lunes una medida de fuerza contra el gobierno nacional y contra la dilación, esa es la palabra que usa Utelpa, que está teniendo el gobierno provincial. Desde el año pasado. Pero、eh, más allá de lo que pasa a nivel provincial, nosotros no desconocemos lo que. El, el real problema que hoy tiene nuestra provincia, como tienen el resto de las provincias del país y el resto de los sindicatos docentes del país y otros también, donde、eh, bueno, el gobierno nacional y la macroeconomía de este modelo nacional h a c e que hoy、eh, las y los docentes tengamos un salario que, que no alcanza a cubrir la canasta básica en ninguna de las provincias. Hoy la CETERA está exigiendo la convocatoria a la paritaria nacional, la están incumpliendo porque hay. Eh, hay una orden de la Corte del cumplimiento de la paritaria, de la convocatoria a la paritaria, pero bueno, también la está incumpliendo el Gobierno Nacional. La restitución y actualización del FONID, que significa nada más ni nada menos que alrededor de un 10% de recomposición salarial para los docentes. Un piso salarial acorde a la inflación a nivel nacional, porque también entendemos que las provincias que antes tenían el fondo compensador、eh, de desigualdades salariales, al no tenerlos más, están aún más. Comprometidas que, en el caso de nuestra provincia, y una nueva ley de financiamiento educativo y la defensa en todo el país de las condiciones laborales, que de acuerdo a la provincia en la que uno esté y de acuerdo a, al, al avance de los gobiernos provinciales, han podido mejorar o han empeorado sus situaciones. Hay muchas provincias comprometidas con la caja jubilatoria, con la modificación de la ley jubilatoria, con la obra social, bueno, La verdad que el panorama a nivel nacional es muy complejo y, y, indefectiblemente, eso tiene un correlato en la provincia, donde obviamente hace que la discusión en las paritarias provinciales sea aún más compleja. En, ese, en este contexto estamos y、eh, la semana pasada participamos del Congreso Extraordinario de la CETERA, en el que se votó paro por unanimidad y un plan de lucha que va a incluir, además, otras acciones no necesariamente. Paro para visibilizar y para exponer、eh, una problemática que nos atañe a todos, porque bueno, a veces parece que las y los docentes、eh, usamos el paro o usamos este tipo de, de herramientas como una extorsión a nuestros estudiantes o a la familia de los estudiantes, y la verdad que nada más alejado de eso, porque lo que estamos haciendo es defendiendo la educación pública, defendiendo el salario docente, que es una variable pedagógica indiscutible, porque. Todas y todos conocemos a un docente o tenemos un docente en la familia, y muchos de esos docentes, muchas docentes, nos pasa en muchas provincias del país, están siendo hoy sostén de familia porque hay, obviamente,、eh, una expulsión de trabajadores y, y trabajadoras del sector privado que son sostenidos en muchos casos por docentes. Así que entendemos que la situación a nivel nacional es muy compleja, entendemos el desfinanciamiento de todas las provincias. Eh, una de las, de las cuestiones que planteó el, el Ejecutivo Provincial hoy es la pérdida de, de recaudación y el de financiamiento. Lo sabemos, hemos venido teniendo reuniones también con los, con los diputados y diputadas y los senadores y senadoras que, que nos han dado audiencia para hablar del tema de la reforma. Nos preocupa mucho la reforma laboral, obviamente.、Eh, está en peligro la esencialidad de la educación, como de otros sectores, o sea, la, la posibilidad de que la declaren esencial. Ya lo intentaron antes. Y no pudieron, pero bueno,、eh, van nuevamente y, y creo que van con, con una cuestión de fondo mucho más, más profunda, como es la reforma laboral,、eh, que la verdad viene a cambiar las reglas del juego para el mundo del trabajo y en eso las y los docentes no nos escapamos. También hay una cuestión ahí dentro de la reforma laboral que tiene que ver con cambios impositivos y menor recaudación para las provincias, que hace que los sindicatos después tengamos menos que discutir. Con la patronal provincial por eso nosotros en el comunicado decimos claramente que defendemos el salario y que la educación pública es una responsabilidad federal tanto en lo salarial como en lo que tiene que ver con financiamiento con como lo que tiene que ver con、eh, la posibilidad de una reforma educativa sin el consenso de las y los docentes Con el avance de esta ley de la libertad educativa que también quieren instalar en el Congreso de la Nación. Gracias. Que... Le decimos a Claudia Calderón, la secretaria de prensa de u t e l p a que nos pone al tanto de la mirada que tiene el gremio que agrupa a la mayoría de la docencia, de lo que pasó ayer en la paritaria y todo lo que se cocina en el nivel nacional. Además, el gobierno provincial. Si se quiere, acusó en términos no habituales al, a Utelpa. Desde la Agencia Provincial de Noticias difundió un comunicado diciendo textualmente que Utelpa frenó el diálogo salarial en forma abrupta.、Eh, puede ser、eh, una descripción de lo que ocurrió, pero por supuesto que tiene un contenido de confrontación.、Eh, hay como un. Un escalamiento de ese enfrentamiento entre el Ministerio de Educación, sobre todo, y la Utelpa, que, que hasta no hace mucho tiempo、eh, había acuerdos y, como que de los、la、dos. u a simpatía que ahora、sí. no hay más. Han ido tirando de la cuerda de los、uh -huh. dos lados por distintas razones. El gobierno, porque no hay un mango viejo Gómez, esta es la explicación, no hay plata. Y Utelpa, porque por un lado. Defiende el interés, obviamente, de sus afiliados y afiliadas, pero también porque está corrido por,、eh, por la oposición política a dejar ese lugar de tanto acuerdo con el gobierno. n o、uh -huh. eh, la, la conducción de Utelpa va a tener que ir a elecciones y、eh, hay signos de cierto descontento con la conducción, o, o por lo menos de que hay una reacción de sectores que no ven con buenos ojos que siempre haya acuerdos con el gobierno provincial. Esto se expresó sobre todo. En las elecciones que hubo no hace mucho por los tribunales de clasificación, de, de, de disciplina,、uh -huh. que no son una representación cabal del padrón de afiliados de Utelpa, porque ahí votan. Votan todos, no, no, no solamente los afiliados. Claro, pero, este, pero, pero es un indicativo.、Uh -huh. de, que hay, de hecho, nunca había ocurrido que una lista opositora desbancara h a c i Hay、contexto. que ver ahora los afiliados en las próximas、claro. elecciones si tienen la misma voluntad de cambio. Bueno,、eh, en resumen, no hay acuerdo por ahora del gobierno con ninguno de los sectores sindicales estatales, pero con Utelpa está más picante la cosa y hay convocado un paro para el día en que inician las clases el próximo lunes.